o charonosa música para ponernos en contacto con Joaquín Parra. Buenas tardes Joaquín, no sé si se en galego o pues en castellano, pero la verdad es que esta persona es interesantísima e importante. Buenas tardes Joaquín. Muy, muy buenas tardes, debe en, en, en castellano. En castellano, ¿verdad, en castellano sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, nosotros eh, hemos conocido por parte de, de bueno pues en, en, en nuestra página y en cosas que en, conectamos Con, con Facebook e Internet hemos visto el Día Europeo del Enoturismo y el trabajo que, que estáis llevando a cabo y sabemos de, de bueno pues que el, el día 11 pues se hizo esa cita, o esa cata nueva de Wayne Hap tour con el Enoturismo Inverso háblanos de, de ese trabajo tan importante Sí, bueno, pues eh, a ver, lo que es la, el, el Wayne Haptur y, y lo que yo he denominado Enoturismo Inverso de se trata de llevar a las bodegas en las ciudades, porque muchas veces En el turismo, eh, obviamente, estamos hablando de turismo interior y, y sobre todo hay mucha gente que no conoce realmente o, o que no tiene una... ...una perspectiva clara de lo que es el anoturismo, no solo ir a ver una bodega, también es nuestro entorno y de todo lo que hay alrededor de, de, del vino, ¿no? Entonces, bueno, yo con la, con la propuesta que hago es llevar las bodegas, es decir, un vino con una carta didáctica, una evento tipo en el que se apunta el vino y la gastronomía... ...de en cierto modo intento invitar a, a esos asistentes a las catásticas... ...que posteriormente vayan a las, a las bodegas, ¿eh? pues explicando un poco... Pues, ...todas las condiciones que se dan para el cultivo de la vid... Eh, ...las condiciones climáticas también que afectan al, al, al vino eh, en general... ...y sobre todo pues eh, eh, que la gente pase un rato divertido... ...que al final lo más importante un rato divertido en torno al vino y que salgan con ganas de querer saber más y sobre todo de beber más. ¿no? Sin ningún tipo de apreciación específica o especial con respecto a las bodegas, ¿no? Porque yo veo, veo en los vinos que que, que, que se aporta por, para Catar, pues, diferentes bodegas. Bodegas de Rías Baixas, bodegas de, de la Tierra de Castilla, de, de, de Rioja, de, de, Pratoro, de no ¿No hay preferencias especiales? No, no, no hay ninguna preferencia Simplemente que es el, el vino que, que se cata, pero pues que sea un vino Obviamente eh, las bodegas Que participan son las que al final Soportan también el, el, el Gasto del evento Esa es, promoción, ¿no? La promoción realmente para las bodegas Es, una, es un acto de promoción eh, Entonces, bueno, pues eh, Por un lado, ellos son los que los que Aportan el vino, los que los que Te dicen un poco que quieren eh, Transmitir Pero por otro lado también es muy importante que tener en cuenta que que no cualquier bodega eh, entra en, en, en esto, ¿no? Es decir, obviamente lo que luego es eh, yo, previamente una selección de los eh, de los vinos y las condiciones de las bodega para que de verdad pues te pues, que hay una eh, hay una historia detrás de cada bodega y luego que realmente hay que contar y que y que merece la pena transmitir, ¿no? y, y es una la cosa que hay que tener en cuenta también igual que a la hora de la elección de los restaurantes ...pues siempre buscamos, eh, sitios que le den un buen tratamiento al vino... ...y que, y que estén concienciados de que el, el vino... Pues, bueno, ...por supuesto no es lo que algunos profesionales hacen con el vino... ...que es triplicar o patriplicar el presión... ...pero eh, por lo menos eh, que, que sí que tengan unas nociones muy básicas de, de lo que es el vino... Eh, que le den un buen tratamiento y que sus clientes su obviamente pues, van a ser gente interesada en, en el mundo del vino, con conocimientos o sin conocimientos. Una implicación que, que en realidad es necesaria para que esto se mantenga con la calidad que, que, que tú propones y que por cierto, eh, viene dada por el hecho de que tú has publicado un libro, ¿no?, el manual de Cata, ¿es bueno este vino, no? Sí, así es. El, sí. Ese sí, bueno, pues el se salió a la, a la venta en, en, en mayo, bueno, lo que pasa es que esperamos a, a la de vendimia para hacer la, la presentación... ...y bueno, pues eh, va un poco en la misma línea que el que, que, que me conoce bueno, ya aproximadamente, ya saben un poco en la línea de memo con respecto al vino... ...y es hacerlo todo muy fácil, eh, transmitirlo con palabras muy, muy, muy sencillas, sin tecnicismos... ...y un poco lo que se buscaba en ese manual de cartas, ¿no?, porque pues la gente... Eh, perdiera el miedo a coger un libro de cantar de vinos y encontrar una terminología que no que no comprende de manera que con este manual de cartas pues sí que por lo menos eso se, se consigue ¿no? la gente cualquier persona pues, Bueno, además del libro, también tienes una página que ¿no? un panel de, de importante que todo el mundo puede eh, conocer o puede, puede a, a meterse en, en Internet precisamente. ¿Podemos dar a conocer? ¿No? A, a, sí. Antena, ¿no? sí, sí, por supuesto. Claro, he eh, bueno, a ver, hay, hay varias páginas es. web. Una de ellas, que es la, la principal, que es ecatas.com, ecatas uh -huh. que es un panel de Cata Online en el que, bueno, pues, eh, tanto yo como cualquier persona se registra. Ahí sí que con un mínimo conocimiento De, en cuanto a aal de vino puede valorar un vino y puede y puede hacer sus su, su comentarios sobre un vino y el que no se, se atreve a hacer una carta de un vino pues simplemente a nivel de consulta pues es un, una página muy muy se muy muy visual para, para poder acceder a, a ese vino que muchas veces pues no sabes qué vino elegir. Y, ...y con esta página pues es muy sencillo de encontrar... ...porque bueno, porque lo ponen por distintos tipos... de ...hay un buscador que te permite... ...lo que dice el vino, es hasta por 23 parámetros... ...de manera que podamos llegar al vino completo que nos gusta... Uh -huh. ...luego también está Vinoticias... ...que es un portal de contenido, noticias del de vino... ...todo lo relacionado con el vino... ...y luego otro que es Bodegas Singulares... Eh, ...que bueno, pues va un poco más relacionado... ...con lo el Wainer Tour... ...y un poco con esas bodegas que tienen algo diferente... ...algo distinto... Que no son o bueno algunas pueden ser comerciales pero siempre es decir cualquier bodega lo que hace es de hacer un vino para venderlo pero pero siempre que cuente algo detrás y que tenga algo detrás de lo que es el vino que tenga, que haya alma en el, en el vino para que realmente para mí sea considerada como una bodega circular sí donde quizás a lo mejor se pueden conect... bueno la gente puede conseguir precisamente esos vinos de autor que, que tú mencionas en el no se hace hoy no estamos haciendo venta de, de vinos eh, lo que sí intentamos no pues muchas veces yo me, me, me hago la idea de soy como un ojeador de vinos no es decir, uh -huh. intento eh, catar pues todos los vinos que llegan o a todos los vinos que llegan a mis manos y aquellos que realmente me, me son me, me, me gustan por algo en concreto pues eh, los eh, hablo de ellos y los recomiendo porque para mí es, es importante que la gente descubra vinos no solo esos que, que estaba diciendo esos comerciales y famosos sino otros vinos que, que, que tienen eh, un don eh, que es, o una virtud que, es, que son eh, muy buenos eh, eh, tienen una complejidad bastante notable y que a lo mejor por no tener esa capacidad económica la bodega de promoción pues eh, están un poco desamparados y lo que busco también es eh, bueno, pues los vinos conocidos obviamente pues eh, no hay que hablar De ellos, porque ya está todo dicho, uh -huh. pero hay eso bienوجo que sí que realmente merece dará pena conocer y, y es algo que yo pienso decirme también. Muy bien, y en y por último, ya para no molestarle más que seguro ah, que, bueno, que tiene bastante pena, trabajo, claro. me refiero a, a, quería referirme al enoturismo inverso ese que el BenalTur que que que este año se celebrará en Cuenca, ¿no? Que el año pasado fue en Madrid y este año en Cuenca. ¿Cómo cómo, cómo fue esa decisión tan Bueno, pues eh, aprovechando que, o, o dentro de lo que es el, el, el no turismo, las la, la ciudades del vino, ¿no? la Asociación de Ciudades del Vino, Acevin, eh, o Ciudades Europeas de, del Vino, eh, llevan este año, es el tercer año que, que celebran o que, que nombran de no -turismo. Y bueno, pues yo, eh, como decía al principio, hay gente que por la razón que sea no puede salir o, o realmente no le apetece estar un día... Eh, viendo una, dos o tres bodegas y si le apetece comer saber de vinos, aprender de vinos y disfrutar con los amigos y, y bueno, pues es la propuesta que yo tengo con él, con lo que yo llamo en Oturo no pues llevar esas ciudades a, a distintas ciudades eh, esos eh, esos vinos con, con esas explicaciones y esas eh, notas de, de sobre cada bodega y sobre cada zona, porque al final es muy importante aunque disfrutemos del vino, es muy importante también saber el porqué cada vino tiene unas unas notas distintas y porque pues eh, merece la pena conocer toda la geografía española de, de vino que tenemos por supuesto el mundo pero en españa tenemos tanto bueno eh, que, que encontrar que, que merece la pena y uh -huh. Bueno, pues a ver cuándo por aquí, por tierras de Cataluña, también se acerca y nosotros somos capaces de acercarnos. Bueno, porque además los precios, como usted dice, son precios de, de anticrisis, ¿no?, puesto que un, esa enogastronomía eh, por, por 25 euros con la, la oportunidad de conocer vinos y además disfrutar de una cocina de alto eh, standing, pues es eh, merecedora de lo que... Es, bueno. es el objetivo al final, hacerlo... ...popular, que no populista, ¿no?, es decir, que, que, que la gente en un momento dado diga, oye, bueno, pues voy a sacrificar 25 euros que abre el dinero, y más en la situación que hay, eh, que obviamente que no lo tiene no lo puede gastar, por desgracia, sí. pero pero el que lo tiene, pues, eh, por lo menos hace algo diferente... Y, y como digo aprende aprende porque al final eh, yo cuando termino de, de, de las cartas pues la gente se acerca a mí me, me, me saluda me, me comenta pues este detalle no lo conocía incluso gente que, que está habituada a, a, a cattar vino o sea saber de, de, de vino pues bueno pues hay ciertos detalles o parte de historia del vino que, que tenemos significa sí. porque pues no conocen o, o condiciones climáticas que son las que al final a, a le aportan a, a cada vino unas condiciones distintas Y es lo que es lo que se intenta transmitir y sobre todo pero pues, es un precio que, que sea eh, atractivo y que invite a la gente a salir de hecho pues anoche eh, estaban cerca de 65 personas en encuentra que es una ciudad muy muy pequeña hay que haber por dar y, y bueno pues fue un profundo éxito porque bueno ya no solo por por el hecho de los finos sino también la cocina la mano equipo pérez en la cocina pues eh, es una garantía también de que de que todo Sí, sí, nueve vinos, según la propaganda que, que nos llegaba aquí, pues, pues con platos tan sugerentes como el M&M, tan característico que interesante, sí, sí. ¿no? Mar Montemanchego, ¿no? El bacalao, sí. guiso de azpacho, un caldo moreno, coliflor con quicos ahumados y huevos de arenque, dos orejas y un rabo, ¿no? Guiso de rabo sí. de toro con oreja y dos. Un precio... <risa> claro, que sí. estaba o sea, toda la gente... Quico se, se merece un 10 en este trabajo, ¿no? Sí, sí. El fantástico, aparte, que son, son una, una, aparte de una gran persona y gran profesional, eh, se lo juró muy bien para agazajar a, a, a la gente que, que nos acompañó y de verdad lo, lo consiguió además muy buen servicio también, que es muy importante también el, el, el servicio y, y bueno, pues eh, encantado de, de haber llegado a Cuenca y, y con la idea de, de volver y de, y de seguir disfrutando y hacer disfrutar a la gente con el bien. Pues seguiremos tu trabajo y tu trayectoria y en, en tanto en las páginas que nos acabas de decir de catas puntocombing noticias y bodegas y, y la verdad es que bueno te agradecemos este estos minutos de dedicación a nuestro a nuestra comunicación ah, e información a nuestros oyentes muchísimas gracias a vosotros y, y estoy deseando llegar a ir a, a catalina es una tierra que me encanta y que y que siempre que puedo en eh, voy porque aparte de la gastronomía, el vino y por supuesto la, la buena gente que hay en entonces. El vino también aquí tiene, tiene su altitud, ¿no? Los cabas <risa> sí, extraordinarios sí, sí, sí. que hecido de los blancos y que hecido de los tintos, así que Eh, para perderse Muy tengo que ir para, para un mes y, y, y disfrutar de lo porque allí se puede hacer bueno pues si no un Kiko cualquier otro seguro que buscarás y nosotros estaremos encantados de saludarte personalmente y felicitarte por el trabajo tan tan bonito y tan bien hecho que llevas adelante muchísimas gracias a todos hasta luego Joaquín un abrazo, un abrazo. Estamos rematando xa o noso programa sempre en Galicia, no 104.6 de FM pero non nos deu tempo de falar entre nos dous Armando, nada, nada, un, un tempiño, polo menos bueno, Tuvemos moito con can falar eh? sí, pero a é que, mm, interes... Ben atendido Interesante, interesante muy Todas as actuacións e actividades que, bueno, polo menos a, as comunicacións que tivemos foron moi interesantes Pois sí, sí, sí. pues mira, eu son noticias curiosas que cullo a veces así de escritores como é Castelado, por exemplo, que dicía Decía que a vaca é o símbolo da paz. Non sei por que o decía. Posiblemente. Pero dice, en os tempos que estamos hoxe, dicía, vale máis ter unha terra chea de árbores no monte que un estado cun ouro no banco. Mm. Esta levaba rabo. Ten razón. Señora, ten toda razón, sí, sí, sí. E dicen nas cidades pensan que fora delas non hai máis que que paisaxe, patacas e leite, que esquenzen tamén a cultura nobre, antiga e insobornable dos povos. Ah, ahí está. Eseu, eh, ditos de Castelao. De Castelao. E tamén dicía Castelao, no tempos que estamos, porque parte que foi esculleito dice, o pobo só é soberano o día das das elexións. Que veñen por aí, están xachegando, están xachegando, sí, non? Están xachegando. Pero... Eu non sei como a cousa. A ver. E despues tamén había outras, uh, outras noticias que dició... Tiñes aí apuntadas? Si, sí, tiñes por aí apuntadas. Que o presidente, os presidentes das diputacións galegas, pois andanse apurando a dicir que son... Eh, a dicir que... que oute la diputación. E eu pregunto se si a xunta ten xa os poderes pre que este outro poder máis dentro de xunta, pregunto vale. e en Lugo a policía requere información sobre o contra, a contratacións da Deputación de Lugo, do ano 2006 e 2007, cando a dirixía Cacharro Pardo como andarán as cousas carai, carai, <ríe> sí. e despois outra tamén di este xa o dice Feijó Di que a universidade non pode ser unha forma a formarte titulados que ninguén pide se non os formas tampouco os van a pedir lógicamente eso é unha for... falta eu de... <ríe> eh, sí, de... eh, no, eh, de... creo que se de... si escapou de... un poquinho a lengua é uh -huh. eh, que os, unha, as universidades non poden ser tampouco un refuxo para non apuntarse á lista do paro de esas frases son para quedar lapidarias ¿no? sí. vamos a poner un pez de música más a ver si esta vez funciona a, a, a nuestra tecnología a ver cómo va de momento sí vamos a ir Senos. Outra vez, outra vez nos pasou <risos> con a tecnoloxía, pasou nos así. Bueno, total, que, o que nós queremos é que todos vostedes mm, pasen unha tarde agradable e que non nos pasen cursarse así como co están ocurriendo aquí na nosa tecnoloxía. Noutra ocasión, cando poidamos, seguro que faremos o posible para que estas pezas de música que eh, eliximos para todos vostedes. Eh, Trotabase de, de Malvela. Sí, a peza era... Además a, además, a gota de a ainda, a gota, ¿eh? a gota agua. Bueno, pero que en otro momento intentaremos que todos ustedes tengan cumplida la información. Hay información con respecto al disco de Rayanas. Eh, una información que nos llegó por mediación de Uxía. Eh, dice que no el 2002 publicaron su primer álbum que presentaron Rayanas o seu cuarto álbum grabado ao vivo e teñen realizado numerosas actuacións en directo que as confirman como unha das propostas máis atractivas da música galega cunha gran capacidade para conectar cos públicos de idades procedentes de, de, de diversa clase sí, decir, tanto sí, sí. maiores como xóvenes ¿no? Malveda transmite este álbum un ambiente festivo coa forza e convicción naturais coa que estas mulleres se empregan cada vez que pisan un escenario un concerto seu é e sempre emocionante e participativo unha ocasión única para gozar da mellor música popular nesta ocasión están acompañadas polo seu grupo habitual e por convidados como Uxía, Carlos Branco, Nuria Freiría Oli Xiraldes e o poeta Mos María o poeta de Mos María Magdalena Rayanas é unha viaxe pola música de ambas veiras do miño no, na que aparecen cantos tradicionales e actuais, no que son temas novos xunto con algúns dos máis coñecidos do grupo como a versión de O Pim Pirim Pim que se escoita na serie de Padre Casares que por primeira vez foi gravada en disco o álbum centra no repertorio rayano nunha afán de Irmandade con Portugal, que malvela amosou xa desde os seus comezos desde o seu primeiro disco bueno, como xa quedan moi poquinhos minutinhos Aproveitemos para darlle a nosa despedida A nosos ouvintes e A vindeira semana temos o relevo en, en ti Armando e quizás tamén bueno, en, pues, en Sergio A pues, vindeira sí. semana de, de, Pola miña parte sí. Bueno, pois pues, eu quero estar A vindeira semana Pois pues aquí con todos vós, Relevando a xulio, solamente un sábado Estarei aquí con todos vós. No, a... e cando queiras, tú estás ben recibido <risas> todas veces Aquí recibes. no 104.6 Estarei aquí con todos vós. E a ver se o fago, pois como xullo Xulio, ese non, pois disculparon, pois, disculparanme a... vostedes, non sí, me sei. Bueno, a verdade é que co técnico que temos con Marco, seguro que te estou a solvente. O técnico que temos alí calquera non o fai ben. Mellourou vou -me a despedir, como me suelo despedir. Ya que falábamos de Castelaou, e Castelaou decía cunhas verbas, dicía que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogales. Unha aperta moi forte, e a vi. pensar en positivo. Moi ben. A semana.